Y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria como cada jueves a través del 100.8 de la FM, a través de Berriozari Ratia y a través de internet en egusquiplaza.net. 90 minutos para compartir contigo toda la música local, toda la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus vertientes musicales. Comentarte que este tu programa de Euskal Música, también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, eso sí, en repetición, en redifusión, tanto el sábado 17 como el domingo 18 de mayo en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. En el programa de hoy, entre otros grupos, vamos a escuchar a Sueños de Locura, a Mea Culpa o, por ejemplo, a Brigantia. Y una novedad que nos ha llegado esta misma semana, el nuevo trabajo discográfico para la banda Cashback, el álbum arracala Y los últimos minutos del programa los disfrutaremos con un directo. Los disfrutaremos con el álbum de Betacarri, álbum CD más DVD, con motivo de su vigésimo aniversario 1994-2014. Ya que hace 20 años Betagarri No han hecho otra cosa más que Editar un CD y un DVD En directo, lo dicho, los últimos Minutos del programa, disfrutaremos De temas clásicos Que están incluidos en este directo En esta novedad, aquí en Euskal Música Como novedad también, es como te comentaba Anteriormente, el nuevo trabajo discográfico Para Cashback Música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 Chapel Punk nos trae unas cuantas gotas que marcan la diferencia a anteriores discos Hay un tema ska punk, en el que sorprenden las trompetas, saxos y trombones Un tema con la constante hoy-punk Y una canción con comienzo en forma de balada que se torna punk al final Hay que decir que chapelpunk ha grabado los mejores de los peores Con el músico y técnico de sonido Azular Alizmendi En los estudios Ame de Mutricu en enero del 2014 Y hay que comentar que la banda de chapelpunk la forman Iñiguito a la voz Atrofia al bajo y a los coros Chapas a la guitarra y a los coros Y Toki a la batería y a los coros Nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico Nos quedamos con el álbum Los mejores de los peores Y vamos a escuchar dos de los temas incluidos Dentro de este álbum Betty con Moby Duck y Soldier Dos de los temas de nuevo álbum De Chapel Punk que suena así Música Berri lokalean azpertutak Ez daukago denorek, ez daukago jankorik Egun goztia perdinan dira Etxetik kalera, kaletik etxerak Es este Ez E stau Ez es dau cabo que gori eko era berñeetate Et sentiale Y están sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el sexto trabajo de estudio de esta banda de chapelpunk Lo mejor de los peores la única Una banda que comenzó con su primer larga duración chapelpunk en el 2002 Dos años más tarde llegaría bla bla bla bla bla stop En el 2004 tonto el que lo vea En el 2009 vaya pool En el 2012 creme de la creme Y ahora en el 2014 bajo el sello Vaga Viga Edita lo que es este nuevo trabajo discográfico Los mejores de los peores Con temas como los que hemos escuchado Petico Movidak ahí están sonando estos últimos compases del tema Soldier en décimo segundo corte del álbum. Ahí estaba la música de Chapel Punk y de la música de Chapel Punk que nos venimos para Nafarroa para disfrutar de una banda, para disfrutar de sueños de locura. y estuvieron la temporada pasada por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos este su primer larga duración, Rejas en el aire. Ahora nos queda su buena música, nos queda su disco, un disco en el cual te puedes encontrar 10 temas, son un cuarteto y lo que vamos a escuchar son los temas perfectos Pasto del rock and roll y mil pedazos corte 2 y corte 7 de este larga duración de Sueños de Locura. <risa> Sonando el buen rock and roll de esta formación de Nafarroa, más concretamente de Iluña, Sueños de Locura. El álbum se hace llamar Reglas en el Aire, un álbum que se grabó más concretamente durante los meses de abril, mayo y junio del 2012. Banda compuesta por David Cabero a la guitarra y a las voces, Andrés Verano a la guitarra y a los coros, Luis Cabero al bajo y Aritz Sadasívar a la batería. disco te puedes encontrar 10 temas como por ejemplo Me estoy matando, noches de faro tiempo quédate O los temas que estamos escuchando, pasto del rock and roll O estos últimos compases del séptimo corte del álbum Mil Pedazos Ahí está, el buen rock and roll de Sueños de Locura Y nos vamos a tranquilizar un poquito en el programa de busca Música Después de empezar con la caña a la fuerza de Chapel Punk y esta banda Sueños de la Cura, lo dicho, nos vamos a tranquilizar un poquito con la formación bricantia una banda que lanza su nuevo y tercer trabajo discográfico destino nuevos Aires un trabajo en el que la joven banda pues nos muestra su madurez musical tras 12 años en los escenarios el disco está compuesto por 12 temas de composición propia que hacen un recorrido por diferentes ambientes musicales para este disco la banda ha contado con multitud de colaboraciones entre las cuales destacan la de Antón Dávila de celtas cortos Diego galaz de la musgaña y David freito líder guitarrista y vocalista de la banda de pop el sueño de morfeo brilla Cantia cuenta con un amplio recorrido por los escenarios, no solo en el Estado sino en Francia, Rumanía e incluso en Nicaragua y ha tenido el placer de compartir cartel con artistas ya consagrados del folk de la talla de Carlos Núñez, Celtas Cortos o el mismísimo Evia, así que una formación que con tan solo 3 discos en el mercado ya ha tenido el placer pues de compartir cartel con un montón de gente y de pues eh, contar con colaboraciones importantes de la talla como te comentaba anteriormente de David Feito, por ejemplo, líder guitarrista y vocalista de El Sueño del Morfeo. Nos quedamos pues con este tercer trabajo, nos quedamos con el álbum Destino Nuevos Aires y los temas Desartu, Urdivat y Su nombre es Sorei, algo más lentito. Para seguir aquí, en Euskal Música, en el 100.8, en Merifar y Ratia. El radical el que hemos dado en el programa Euskal Música Nos hemos ido con algo más tranquilito Nos hemos ido con el tercer trabajo discográfico para esta banda para bricantia Con este álbum titulado Destino Nuevos Aires Y con temas como Desertou, Urdimbad O esto que está sonando Su nombre es Sorey Y es que cada jueves estamos contigo entre las 6 y las 7 y media en el 100.8 de la FM y a través de internet en egusquiplaza.net para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria entre las 6 y las 7 y media de la tarde. 90 minutos para ti... Que también los puedes volver a disfrutar, tanto el sábado como el domingo a la misma hora, eso sí, en redifusión, en repetición, en todos sus estilos musicales, como puedes comprobar, de Chapel Punk y Sueños de Locura, nos hemos ido con algo más lentito, nos hemos ido con Bricantia. Y esto que continúa, nos vamos ahora con una banda, con Mea Culpa, el álbum Tras No Char, y nos vamos con los temas, días en silencio, y todo me da vueltas. Aquel día llovió el calor se apagó Tu mirada cambió su color por dolor Yo no quise perderte Tampoco tuve suerte Está sonando la buena música de esta formación De mea culpa con los temas Días en silencio y todo me da vueltas Dentro de su nuevo larga duración Trasnochar La banda compuesta por Chema La voz y guitarra eléctrica Íñigo a la guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros Marcos al bajo y a los coros E Íñigo a la batería Este cuarteto con grandes y buenos temas Como los que acabamos de escuchar Y nosotros... ¡Que seguimos! ¡Nos vamos con una banda importante en el panorama de Euskal Herria! Ya que los del Rayo fueron el primer grupo que grabó Engor hace la friolera de 23 años...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 Por los escenarios aquellos temas Como por ejemplo, Preso en tus besos O El rey de la autopista Y eso nos vamos a poder encontrar en este mini CD Seis canciones con el título En dosis chiquititas Y los temas que vamos a escuchar El rey de la autopista Y esa colaboración que hace el drogas del tema Dame tu amor Música gorriak Los de que que regresan al panorama musical después de 23 años La friolera de 23 años Donde editaban el primer trabajo discográfico con el sello OR Y además la primera referente del sello discográfico no Temas no como el rey de la autopista o esto dame tu amor Están incluidos en este álbum en dosis chiquititas Y es que son solo 6 temas los que te puedes encontrar en este álbum regreso de Los del Rayo Y nos vamos ahora, si te parece, con una novedad, una novedad que nos ha llegado esta mismísima semana al programa Euskal Música, o sea que está muy caliente, y es que hablamos de el regreso de la formación La grabación, mezcla y masterización de este disco... ...ha corrido a cuenta de Carlos Osinaga, íntimo amigo del grupo... ...también miembro, sustituyendo a Gorr Calazcano... ...al bajo en el disco Esiak. Hay que comentar que Casbad se muestra más grupo que nunca en esta nueva etapa. El recorrido musical realizado por cada miembro... ...ha tenido influencia en su sonido. El grupo ha crecido con la fuerza que inyecta la experiencia de los años... ...y el reinicio de un nuevo ciclo. La base rítmica compuesta por Chiqui y Gorrquita... ...se muestra más sólida que nunca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 Eh, facetas, digámoslo así, en este nuevo álbum de Casbat. El álbum se hace llamar Arracala. Lo que vamos a escuchar, el tema que da título al álbum Arracala y el tema Nor Keyago es el regreso de Sorkun, es el regreso de Casbat. temas son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración para esta banda, para Cashback además, te puedes encontrar el bonus track del tema Suen Escaparate Tan el regreso de Sorkun y toda su gente al panorama musical con este álbum titulado arracala y con temas como arracala o esto que está sonando Norguella Gold novedad esta semana, calentito recién salido del horno Lo estamos presentando en Euskal Música, la sintonía de 100.8 de la FM en Berrio ratia y a través de internet también sabes que nos pueden seguir en euskipraza.net clicando en el logotipo de la radio. Y nos vamos a decir Agur, nos vamos a decir Agur A Barricada, que como bien sabrás, realizaron tres conciertos en el pabellón Anaitasuna. El último de ellos, el del 23 de noviembre del 2013, lo editaron en doble CD y DVD, un doble CD y DVD magnífico, interesante e importante en el cual te puedes encontrar todos los temas más clásicos de Barricada, nada más y nada menos que 150 minutos para disfrutar de Barricada en formato como te comentaba anteriormente. CD y DVD. Nos vamos a centrar con el primer CD y nos vamos con el tema que abría el concierto. Esta es una noche de rock and roll y el tema Oveja Negra. De, ya dijimos en su día Agura Barricada con ese programa especial que realizamos en Euskal Música que por cierto Y lo vamos a volver a repetir dentro de unas semanas porque la gente nos lo ha pedido Así que dentro de unas semanas volveremos a repetir ese programa especial dedicado a la banda barricada Ahora, lo dicho, nos quedamos con el álbum Agur, nos quedamos con ese auténtico concierto del 23 de noviembre Y lo dicho, con los temas, esta noche es una noche de rock and roll y oveja negra Gaunatek ...que te ponen los pelos de punta... ...después de escuchar estos grandes temas... ...de barricada que decía Nagur el 23 de noviembre... ...en el pabellón Anaytasuna de Iruña... ...con clásicos como Esta noche es una noche de rock and roll... ...o Oveja Negra... ...adiós a barricada después de 31 años... ...Euskal Musical hizo un programa especial... ...que volveremos a recordarlo... ...dentro de unas semanas porque la gente nos lo está pidiendo... Así que dentro de unas semanas recordaremos ese especial que realizamos a la banda de Iruña Barricada. Y como se suele decir... De directo a directo y tiro porque me toca. Si antes escuchábamos la novedad de Cashback, ahora nos vamos con la novedad de Betagarry. El álbum 20 años, 1994-2014. Hay que decir que hace 20 años desde que editaron su primera maqueta, la que llevaba como mmm, sabrás la L en la portada de la cinta. Ahora regresan al panorama musical con este álbum. Todo lo que tienes en estas mmm, en este nuevo trabajo fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que ofrecieron en Gasteiz, Bilbo y Donosti. Después, durante los primeros meses de este año 2014, trico y Yonan lo ha mezclado y masterizado en los estudios Katarine y Mamia en Azkárate. El álbum te puedes encontrar nada más y nada menos que 20 canciones en el CD y nada más y nada menos que 27 canciones en el DVD. Además, también te puedes encontrar entrevistas y un montón de contenido extra más. Así es como ha querido Betagarri ofrecer a sus seguidores sus 20 años y lo que vamos a escuchar de ahora desde ahora y hasta el final del programa son varios temas que te puedes encontrar en este álbum en directo de Betagarri 20 años, así que disfrútalo. Bi dirai galako! Goestareria bicia, tagar o que de rias katuta! Uakenolos que aguz koñeste Eguna ez badamaitu borrokak naliteke Inork ez gaitu txoiden, piongoen mugante dide Bidea ez badas matu ez badak iku zeiten Halsgaite zen ibil zen, kurindarrak ez gaitzen Bestea No bestea, quiero que no Ya castin duditzake misteriosoa y ratificte ikaz quizá quedar el frío te talará a vestirte con tal They're rocking the kasbah, esa dinoren mezua, esta herriza pal duelo yuas, esta tu si tu en Bizipete, miya kazaba aidaz, miya kamal go piya cairifar, sugarre kargitzen dute, zuzitako bidea Música de Beta Garry con este álbum 20 aniversario 1994-2014 Novedad en Euskal Música que te vamos a decir adiós Ha sido un placer haberte acompañado un jueves más Un nuevo fin de semana entre las 6 y las 7 y media de la tarde Para compartir contigo todo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria, Hoy con las novedades de Cashback y de esta formación Beta Garry Hemos escuchado Chapel Punk, Sueños de Locura Bricantia, Mea Culpa, Los del Rayo Casbat Barricada Y Beta Carri. Volvemos dentro de 7 días a la misma hora 6, 7 y media de la tarde Programa euska Música 10.8 Y Euskiplaza.net Nos vamos con ellos, nos vamos con Beta Carri Y nos vamos con esto Esto se hace llamar Llave y San Artés Será hasta dentro de 7 días, agur y a disfrutar de la música local